Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Es Informativo Farco, este noticiero que hacemos hace más de 10 años y que emitimos desde aquí, desde la ciudad de Rosario. Comenzamos la primera edición de hoy jueves 24 de septiembre de 2015. El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para que más de 500.000 familias de todo el país puedan tener la escritura de su casa. Lo anunció la Presidenta Cristina Fernández desde Misiones y por la cadena nacional. El proyecto de ley federal de regularización dominial de la vivienda familiar crea un fondo para que los municipios o provincias puedan compren los terrenos que estén ocupados por familias en situación de pobreza y que pertenezcan a privados. Esas familias deberán pagar por esos inmuebles para acceder a la escritura, pero podrán hacerlo en cuotas que no deberán ser mayores al 10% de los ingresos familiares. Para que esta ley, si en caso de aprobarse, entre en vigencia en cada una de las provincias, Todos los estados provinciales deberán expresar su adhesión. La presidenta Cristina Fernández destacó la importancia del Estado para ayudar a los que menos tienen y criticó a los que quieren achicarlo y ajustar. Los que quieren ajustar son los que nunca pasaron hambre, son los que nunca tuvieron necesidades. Por eso la palabra ajuste le sale fácil los que la hemos tenido que yuzgar desde abajo, los que nos recibimos trabajando porque si no, no nos podíamos pagar la carrera. Sabemos de la necesidad de tener un Estado que contemple y dé posibilidades a los jóvenes, que proteja y se acuerde de sus ancianos, de sus viejos, que se ocupe de los enfermos. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí crecen las denuncias contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri por manejos ilegales de dineros públicos. Primero fueron los negocios que hacía el empresario periodístico y ex candidato macrista Fernando Niembro, pero ahora ya son varios los hechos y funcionarios denunciados. Recibimos a nuestro compañero Martín Bustamante desde Frecuencia Cero. Luego de la imputación contra Niembro y la renuncia a su candidatura, continúa el escándalo por las denuncias de corrupción contra la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, la vicejefa, María Eugenia Vidal, y el jefe de prensa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Miguel Godoy, se encuentran denunciados ante la justicia por los delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos privados por parte de Carlos Valenzuela, titular de Canal 4 de Posadas. A su vez, en el juzgado de instrucción número 18, se investiga al ministro de Seguridad Guillermo Montenegro por contrataciones a una consultora por parte de la cartera que dirige. El diputado del PRO y vicepresidente de la legislatura, Cristian Ritondo, advirtió que las denuncias empañan el debate electoral. Principalmente lo que yo creo que nos trae un inconveniente que es en poder eh, contarle qué queremos de la Argentina como el que nos trae y de debatir ideas. Lo que que entró la política en una pelea de barro donde no se sale que no hay propuestas. Digamos, no, no, no hay discusión de propuestas de la Argentina que queremos. ¿no? Hay enunciados y, y después todo lo demás es carpeta para acá y carpeta para allá. El ministro de Cultura de la ciudad, Hernán Lombardi, y el director de la Fundación CEPA, Mateo Gorretti, también son investigados por lavado de activos. En tanto, la Fiscalía de Instrucción número 14, a cargo de Pablo Rechini, investiga al titular de Subterráneos de Buenos Aires, Juan Pablo Picardo, por los presuntos delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la compra de 86 vagones al subte de Madrid. El marido de María Eugenia Vidal y candidato a intendente de Morón por el PRO, Ramiro Tagliaferro, también está denunciado por ser director y asociado de la firma Poliarquía. Esa consultora fue contratada por el gobierno de la ciudad, lo que resultaría incompatible por tener en su directorio justamente al marido de la vicejefa porteña. El diputado Gustavo Vera aseguró que en un predio del gobierno porteño funciona un exclusivo club de golf y que paga menos de 1.400 pesos de alquiler por hectárea, casi la mitad de lo que se paga por rentar una pieza en el barrio. La jefa del bloque de legisladores del Frente para la Victoria... ...Gabriel Alegre caracterizó a estos hechos como una situación de crisis. Esto genera una crisis en la ciudad de Buenos Aires, porque lo que digamos, por más que estemos en el medio de una campaña electoral... ...hay una crisis institucional que pone en, en, en duda cómo se hacen todas las contrataciones en la ciudad de Buenos Aires... Lamentablemente, cada vez que salieron la vicejefa Vidal o el jefe de gobierno Macri o también el jefe de gobierno electo Rodríguez Larreta a, a defender a miembro lo que tra, lo que la verdad quedó muy claramente tra, traslucido en sus palabras fue que no respetan las normas de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la Ciudad de Buenos Aires, para el informativo Farco, Martín Bustamante, de Frecuencia Cero. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar La minera Barrick Gold reconoció que el derrame de cianuro en San Juan fue casi cinco veces mayor de lo que decía. Ayer la compañía comunicó que en lugar de 224.000 litros Fueron 1.072.000 litros de solución cianurada los que se derramaron el domingo 13 en la mina Veladero. Además, la empresa dijo que el derrame se debió a una falla en una válvula de venteo y que el líquido tóxico llegó a uno de los ríos porque una compuerta que debía estar cerrada estaba abierta. Las explicaciones como estas que ha dado la empresa canadiense hasta ahora fueron a través de comunicados. Sin embargo, ya hay dos fiscales federales que pidieron citar a sus directivos para que den explicaciones junto a funcionarios del Gobierno Nacional y de la provincia. El fiscal federal Federico Delgado pidió esta semana abrir una causa federal y citar al principal directivo de la empresa, Guillermo Caló. También reclamó que se investigue si los ejecutivos de Barrick y los funcionarios cometieron delitos ambientales. Otro fiscal federal, Ramiro González, realizó pedidos similares ante una denuncia presentada el jueves pasado por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas de la Patagonia. Los acusados por González son el Secretario de Ambiente de la Nación, Sergio Lorusso, el Secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, los directivos de Barry Gold, el Presidente de la Cámara de Minería de San Juan, Santiago Vergé, y el Secretario de Ambiente de San Juan, Domingo Tello. Recordemos que además de esto hay una causa en la justicia provincial que mantiene paralizadas las operaciones en la mina veladero. Más de 100 organizaciones de todo el país reclaman que el Congreso apruebe antes de fin de año la Ley de Protección de Humedales. El proyecto tiene media sanción del Senado Nacional, pero está frenado en las comisiones de la Cámara de Diputados. Si no es aprobado antes de fin de año, Perderá Estado parlamentario y habrá que presentarlo otra vez el año que viene como proyecto nuevo. De aprobarse esta ley impediría, por ejemplo, la construcción indiscriminada de barrios privados sobre los humedales, que fue uno de los factores que, según los especialistas, influyeron en la inundación de este año en la provincia de Buenos Aires. En declaraciones e de informativo Farco, Marta Andelman, de la Fundación Humedales, destacó la importancia de que esta ley se apruebe. La verdad que la sanción de esta ley es muy, muy importante debido bueno a todas las uh, consecuencias que pudimos estar viendo para la población, especialmente eh, el tema de las inundaciones, que es un tema que muy acuciante a tratar. Y una ley de presupuestos mínimos para la conservación de los humedales y para su protección y uso racional y sustentable sería muy importante para eh, poder empezar a mitigar los efectos del cambio climático y disminuir eh, sus consecuencias, como son las inundaciones eh, que ocurrieron ahora en agosto pasado. Esta ley establecería también la limitación de los desarrollos urbanos, y no solamente de los desarrollos urbanos, también de los agropecuarios, de los industriales, vuelcos eh, de desecho en y áreas atracentes, que podrían afectar la, la, el equilibrio ecológico de estos ecosistemas. Reiteramos, entonces, este proyecto de ley tiene media sanción del Senado Nacional, pero está frenado en las comisiones de la Cámara de Diputados. Si no es sancionado en forma definitiva antes de fin de año, pierde Estado parlamentario y hay que volver a presentarlo en 2016. La Cámara de Diputados sancionó la ley que limita la venta de acciones de empresas que posee la ANSES. Se trata de las acciones de importantes empresas que quedaron en poder del organismo previsional cuando se recuperaron los fondos jubilatorios. La votación en la Cámara de Diputados terminó con 127 votos a favor del Frente para la Victoria y sus aliados, 84 votos en contra del radicalismo, el macrismo, el masismo, el bloque GEN y las abstenciones del Frente de Izquierda y del bloque Unidad Popular. Con esta ley aprobada ayer, si un gobierno quisiera vender esas acciones, deberá conseguir los dos tercios de los votos en el Congreso Nacional. El monto total por esas acciones de empresas privadas que están en poder de ANSES es de más de 60.000 millones de pesos. Y vamos ahora a la ciudad de La Plata, porque allí se difundieron públicamente archivos de inteligencia sobre la primera desaparición de Jorge Julio López durante la última dictadura. Tenemos el informe de nuestros compañeros de Radio Futura. Hola oyentes y compañeros y compañeras del informativo Farco. La Comisión Provincial por la Memoria difundió documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense sobre la primera desaparición de Jorge Julio López. López tiene una ficha personal confeccionada en 1977 en el marco de la última dictadura militar. Sandra ragio integrante de la Comisión por la Memoria, contó que López aparece identificado por la inteligencia como integrante de Montoneros. Eh, en esa documentación lo que podemos ver, digamos, apreciar, es que ese listado que se, que es, que se, que se expone en principio que que a Jorge Julio López la atisma lo, lo, lo espiaba y lo clasificaba como delincuente subversivo, digamos, ¿no? y su persecución estaba alegada claramente por, por, por cómo la DIPA lo pensaba como blanco de la política represiva como un elemento vinculado con, la, con las organizaciones de, de guerrilleras, con las organizaciones revolucionarias. Los archivos de la Dirección de Inteligencia fueron desclasificados en el 2001 y entregados por la Ley 1264 a la Comisión Provincial por la Memoria para que los gestione. El organismo difundió el legajo de López al cumplirse nueve años de su segunda desaparición el 18 de septiembre del 2006 en plena democracia. Raggio explicó que el documento también reveló su detención ilegal en la Comisaría Quinta de La Plata. Porque Julio López estuvo detenido en la Comisaría Quinta, estuvo desaparecido en la Comisaría Quinta. Fue una detención ilegal y esto eh, esta documentación... Es tan importante, Ese, no, nada más que diga que sea con la Comisaría Quinta, porque durante eh, su cautiverio en la Comisaría Quinta se negó que Jorge Julio López estuviera ahí, la justicia no sabía de su de su paradero, estaba desaparecido, o sea que en la en los archivos de la policía de la Unión Bonerense información sobre la primera desaparición de Jorge Julio López y documentación sobre esa desaparición, la de certificación que la Comisaría Quinta había desaparecido antes gente desaparecida, detenidos ilegales y que fue, había funcionado como centro clandestino de detención digamos, ¿no? que es lo que ya sabemos pero uh -huh. que es, es bueno encontrar la documentación producida por el propio Estado terrorista que da cuenta de eso Este es el único informe sobre López en relación a su primera desaparición Es el mismo documento que se aportó a la justicia como prueba para juzgar a Miguel Echecolás López fue testigo en los juicios que condenaron al represor por delitos de lesa humanidad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 Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Informativo Farco. Farco. Foro argentino de radios comunitarios. Inicia espacio publicitario. Argentina en noticias. Crece en Argentina el índice de confianza del consumidor por encima de la media regional. El reciente informe de la consultora Nielsen revela que ese índice alcanzó los 81 puntos en el segundo trimestre del año, muy por encima de los índices relevados en otros países latinoamericanos. La consultora sostuvo en su informe que la importancia de un mercado interno claramente fortalecido por políticas públicas es un factor clave para obtener elevados índices de confianza en el marco de una crisis mundial. La Argentina se proyecta como país líder en Sudamérica en la fabricación de pickups La ministra de Industria, Débora Giorgi, ratificó este concepto al confirmar una inversión de 600 millones de dólares de la japonesa Nissan hasta el 2018 para la fabricación de tres modelos de camionetas en su planta de Santa Isabel en la provincia de Córdoba. Además, Giorgi reiteró que se trabaja con esfuerzo para darle valor agregado a las autopartes y que los vehículos tengan cada vez más piezas fabricadas en el país. Música el 2015 ha sido un año plenamente exitoso para el cine argentino en el plano internacional. Lo afirmó el prestigioso productor argentino Axel Kuchewski, quien participa de la nueva edición del Festival de San Sebastián en España, acompañando a varios filmes argentinos que están en esa competencia. Hoy se percibe al cine latinoamericano como el cine de avanzada, el cine que está cambiando las reglas de juego. Ha sido un año muy exitoso en términos de prestigio internacional para el cine argentino y en términos de taquilla venimos de dos años muy muy potentes, de mucho crecimiento eh, en cuanto al prestigio hay que recordar que este año el cine latinoamericano ha ganado casi todos los certámenes importantes del mundo y específicamente el cine argentino tuvo una nominación al Oscar dos premios en el Festival de Cannes mejor director en el Festival de Venecia, cosa que no pasaba que no le pasó al cine argentino nunca eh, películas en competencia en Berlín películas en competencia en Toronto muchas películas en San Sebastián hay eh, como un reconocimiento muy muy muy muy grande Argentina en Noticias, panorama informativo de www.argentina.ar Fin Espacio Publicitario